ピアノ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 Kiki Núñez es genial, es muy bonita la canción, la verdad, y se llama Dime que no duele. どうしても <52. S 2> Tú sabes que no《「サいス ◆イケメンの音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の フォークナイトうなものを見た 全てのトランクサンケイコウォウ、コントイファルタプライア、マッコケトウエルミソウエセパンティシトノファイア、アマリオイラソウエイア、エシャビブラクトイア、エシャネルギア、セスタコネクトノファイア。 Pues, tuyo Lo último de mi querido amigo Maluma. Desde Colombia cerramos ya este bloque y me despido de ti hasta mañana. A partir de las 10, 9 en Canarias, tenemos una cita en Del 40 al 1 Coca-Cola. Además, con Dani Fernández quedará su voto, Bim. No te lo pierdas. Hoy me marcho con n a u r i Boy y Sam Smith en la canción La Lala. La. A todos, Paz y Amor. Adiós. Hedgefire. Tal DEN presentan Sonrisas, un podcast en el que Cris Regatero estalquea las redes sociales de seis de nuestros jóvenes artistas, divirtiéndose mientras comparten anécdotas y les arrancamos a todos una sonrisa. Audios de WhatsApp, momentos TikToker, publicaciones que nos recordaban y un montón de sorpresas inesperadas. ¿Estáis preparados para sonrisas? Ya tenéis disponible el tercer capítulo con The Paul en los40.com. a d e los 40 y principales agregadores. Un formato original de los 40 y Vital d e n Lo q u e más me gusta de mi estilo de vida? Pues la libertad que tengo de poder vivir en cualquier lado. Al final, todos trabajamos en la empresa y nunca he estado más de c u a t r o seis meses en la empresa. Los pocos trabajos que he tenido de con horario d oficina me h a saturado yo solo. El mundo hoy es nómada. Por eso ING te trae Nómadas, el documental sobre todos los que viven. Hoy de esto, mañana de lo otro. Para los nómadas libres de ataduras, libres de compromisos, libres de entrar y salir. Lo mínimo para organizarse y ya.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 Sevilla, 97.1. ん Music Session Volumen 52, esta semana girando desde el puesto número 5 en la lista de los 40. Muy buenas tardes a todo el país en este viernes 11 del 11 del 2022. Y por supuesto, ya preparadísimos para este fin de semana que vamos a animarte desde este momento con todos tus éxitos. Por ejemplo, con un tío que está muy loco y nos lo ha demostrado. En los 40, Félix Castillo. ¿De dónde? Pues en Los 40 Music Awards, que lo puedes revivir, por supuesto, a través del canal de YouTube de Los 40 y también enlos40.com. Esta semana es el 34, nueva entrada. John Blood, t-shirts. u っかく。 Y casi, casi que lo pudo observar muchísimo más de cerca Isabel Díaz Ayuso ¿eh? en los premios 40, en los 40 Music Awards, gracias a Anita que estuvo ahí frente a frente en Envolver. Al frente de los 40, como cada tarde, desde las 4 hasta las 6, una hora menos en Canarias, estoy yo, Félix Castillo. Así es como puedes encontrarme en Instagram si quieres que nos sigamos, Félix Castillo. Mientras llega Imagine Dragons con On Top of the Wolf. ¡Excelente! Todos los éxitos, los 40. This is the remix, y me traje a tú tapas, comerte toda todita si estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, eso que la nota nunca se va.、No、hace falta nada si estás tú.、Yeah. Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de メイクの家族の人たちのために、メイクのために、メイクのために、メイクのために、メ e ク o ために、メイクのために、メイクのために、メイクの e めに、メイクのために、メイクのために、メイクのために、メ e ク o ために、メイクのために、メイ o のために、メイクのために、メイクのために、メイクのために、e イクのために、メイクのために、メイクのために、メイクのために、メイクのために、メイクのために、メイクのために、メイクのために、メイクのために、 私の名前は何ですか p イベイ e イベイベイベイベイベイベイベイベ もう一度食べてみよう。もう一度食べてみよう。もう一度食べてみよう。m う一度食べてみよう。もう一度食べてみよ a も a c o m e r み e t o d 一度食べてみよう。もう s 度食べてみ t う。もう一度食べてみ a う。もう一度 a べてみよう。もう一度食べてみよう。もう一度食べてみよ n もう a 度食べてみよう。もう一度食べてみよう。もう一度食べて s よう。もう一度食べ No よう。もう一度食べ a み a う。a う一度食べてみよう。もう一度食べてみよう。もう a 度 a comer. バカに。 Es mejor con los 40. Todos los éxitos. Gente se ha preguntado: ¿qué iba a pasar con Chanel después de Eurovisión con ese slow-mo? Pues aquí tenemos lo segundo: se llama Toque. Esta semana ha sido la entrada más fuerte directamente al puesto número 26.、Que、me ven por la calle. ピンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポン s ンポンポンポン t ンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポン o ンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポ f l o ポンポンポ e ポンポンポン a ン a ンポンポンポン o ン o ン o ンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポン o ン o ンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポ pero 40. Todos los éxitos. Y mañana no te pierdas el repaso a la nueva lista en Del 40 al 1. A las 10 de la mañana, 9 en Canarias, con Tony Aguilar, el programa musical líder del fin de semana. Baby, this love. I love you for i n f i i n t y ピアノのフォトケスウィスティシトス Aunque vamos a ponerle un poquito de calorcito, ¿eh? gracias a Maluma. Eso, ya todos los éxitos, como el de Britney Spears, que ya está por aquí. Pero no es lo único, porque nada、no, llega por aquí. Por ejemplo, Rosalía, Camila Cabello o Moratiduki. Vamos, que esta es tu mejor elección para la tarde del viernes. ¡Buenas! En BP creemos que te mereces más sin más. Por eso, con el programa Mi BP, ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares, incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en mi BP.es. En Anda ya. Bueno, ¿y qué pasa si te pones hasta arriba de lo que sea? Pues que puedes ir a la cárcel y si tu caso es mediático, pues puede que hasta lo cubra la tele, aunque manden a uno un poquito despistado. a Escasos minutos ha entrado en esta prisión de Brieva.、Eh, eh, se le ha condenado de.、Eh, ha, sido, eh, ha entrado con prisión. n、eh, eh. ¿Eh? Sí, ay, sí, ha entrado ay, con prisión de la ay, mano.、Sí. Tío, ay, <ríe> ha dicho, vamos, prisión. ¡Ay, qué lío! <ríe> ¡Ay,、va. Dios mío! De lunes a viernes, de 6 a 11 de la mañana y los sábados, de 7 a 10. Una hora menos en Canarias, anda ya con Dani Moreno, el gallo y Cristina Bosca.、Uh, ¡Anda ya, ya! El morning show líder de la radio musical.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 ¿Y ese pedazo móvil, piche? Al César, lo que es del César. Sí, pero vaya pastón, ¿no? César, ¿te has quedado pelao? d La próxima, hazte un renting con Rentic y estrenas un iPhone 14 por 49,90 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En rentic.com. Tiendas autorizadas y en Phone House. Porque comprar un móvil ya es historia. Sevilla, 97.1 どうして you die. Música De Camila Cabello con este Dongo Jay. Y atención, en la próxima hora escuchamos el actual número uno de. Los cuarenta. Todos los éxitos. Los cuarenta. Los cuarenta. Pero antes, Moratti Dukie. Me pides que me vaya. Pero ahora que me alejo de ti, comienza la batalla. 私のことは私のことを知っいるとき Hoy estreno móvil sin comprarlo y sin gastar un dineral de golpe. Y lo he hecho con el renting de móviles de Rentic que tienen las mejores marcas y modelos desde 12 euros. Y además, ¿me lo roban o se e s t r o p e a Pues tiene seguro. ¿Quiero cambiarlo por otro? Pues lo cambio. Hacerte un Rentic es muy fácil en rentic.com en más de 800 tiendas y en p h o n e h o u s e Está claro, comprar un móvil ya es historia. Los 40 Podcasts presentan El Elegido, un podcast del Maestro Joao. Astrología, esoterismo y entrevistas con personajes de interés que charlarán sobre temas relacionados con su desarrollo espiritual. El Maestro Joao es El Elegido, un podcast de los 40 que puedes ver y escuchar en la app, web y YouTube de los 40. Si para ti no hay montaña lo bastante alta, ni ruta lo suficientemente lejana. Hasta el 17 de noviembre, en el corte inglés, vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y t r a i l running en textil, calzado y complementos, te damos un 20%. Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más. Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en el corte inglés. Hey, y ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Juanes, aquí en Los 40 Global Show. Quiero invitarlos para que este domingo me acompañen. Además, escucha los éxitos de. e m o r a y Quevedo! ¡Pablo Alborán y María Becerra! ¡Camilo y Mike Towers! ¡Rema y Selena Gómez! ¡Te presentamos a The La Iglesia! En nuestra sección K-Pop, Nine e Conectamos con Los 40 México. En la sección Global Fans, escuchamos a Carlos Rain. ¡40! ¡Global Show!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 ¡Luz! ¡Música! ¿Cómo definirlo? ¿Sabe que cuando el sol se pone está muy rojo y luego desaparece? Pero en mi corazón el sol no se pone jamás. Del 4 al 12 de noviembre vuelve a disfrutar del mejor cine europeo en el Festival de Sevilla. Castro Motos te ofrece el nuevo programa de financiación a tu medida. La forma más flexible de financiar tu nueva Yamaha X-Max 125 modelo 2022 desde 70 euros al mes. Tú eliges el camino, financia la moto de tus sueños y dentro de tres años decidirás qué quieres hacer. Renuevo, mantengo, devuelvo Eduardo Castro Motos. Concesionario oficial Yamaha en venta directa para Sevilla y provincia.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 ¡Sí, sí, sí! ¡Ya está aquí! El nuevo catálogo de reyes para tus peques en tus tiendas juguetos. Pásate por nuestras tiendas a coger tu catálogo y podrás aprovechar los mejores descuentos y promociones que tenemos en noviembre para ti. Con todas las novedades de juguetes y nuestras marcas exclusivas. Tu tienda juguetos muy cerca. En Centro Comercial Lago, Los Arcos, Los Alcores y en los parques comerciales Alavera y Vega del Rey. ¡Te esperamos! Y recuerda que somos expertos en. ¡Me lo pido! ¡Me lo pido! Puede que seas de subir memes de gatos a Facebook, de hacerte selfies para Instagram o de compartir lo más viral de Twitter. Sea cual sea tu red social favorita, ahí n o s tienes: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok o Flipboard. Los 40. Todos los éxitos. El Black Friday ya ha llegado a HR Motor. Más de 2.000 vehículos de ocasión con super descuentos. Este noviembre estrena coche desde solo 100 euros al mes. HRMotor.com HR Motor Sevilla, en Avenida Fernández m u r u b e 36. t a l l a 1 0 0 c o m la web especializada en ropa interior. t a l l a 1 0 0 c o m la web con más de 400 modelos de sujetadores de las mejores marcas: Selene, Playtex, t r i u m p h Abanderado, m e r i c l e r así como braguitas, pijamas. t a l l a 1 0 0 c o m compra tu ropa interior sin salir de casa todas las tallas. t a l l a 1 0 0 c o m pide hoy y estrena mañana. t a l l a 1 0 0 c o m Vienes al sitio correcto. Visita nuestra nueva web, rosellimac.es. Infórmate sobre todo Apple con la mejor experiencia de compra. Los mejores servicios y ofertas, como el m a c b o o k a i r a 999 euros. Compra online, recógel o entienda, y nuestros especialistas te ayudarán a configurar tu nuevo dispositivo gratis. rosellimac.es es, es Rosellimac, Apple Premium Partner. Cuéntame, ¿cómo terminaste la noche? Pues me acosté con Rupe y se nota. Ven a Colchones Rupe y renueva tu equipo de descanso. Aprovecha la promoción especial de canapé abatible gran capacidad más colchón modelo f a n n y por ejemplo, en 150 por 190, 599 euros. Búscanos en Facebook e Instagram, colchonesrupe.com. Sevilla 97.1 Las cinco, las cuatro en Canarias. すぐに尊敬してくれてるだけですぐに尊敬してくれてるだけでなく、すぐに尊敬してくてるだすぐにてくるだけでなく、すぐに尊るだけでなしてくなく、すぐに尊敬でなしてくるだけでなく、すぐに尊敬でなく、すぐににに尊敬でななにです 僕はもう一度、私はあなたのために、僕はあなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのためめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ La lista de los 40. Es la música de Dani Martín con este Volverá 2021 que llega en su semana número 23 a todo lo alto, gracias a tus votaciones en los40.com. Muy buenas tardes a todo el país, gracias por c o n e c t a r con todos los éxitos. Atención a esto que llega porque es brutal. De hecho, es la subida más fuerte, podría ser perfectamente porque sube desde el 21 hasta el 12. Shakira Yosuna. En los 40. Félix Castillo. Es uno de esos sonidos que ahora que llega el fin de semana viene muy bien para cantar y bailársela un poquito. Aquí está este Monotonía. f u e culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. 「いろっぺおれ」 Contando l う s las veces que te recuerdo, las noches o s c u r、no sé si、a もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、e う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう e 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も 何<音楽> よし、そろそろ。 きれいな 私たちの愛のように、私たちのた Mañana ya sabes que tenemos nuevo repaso a la lista en del 40 al 1 Coca-Cola, a las 10 de la mañana, 9 en Canarias, con Tony Aguilar. Y no te lo pierdas porque saldremos de tu base d si finalmente el sonido de Rima junto a Selena Gómez se convierte en una de las nuevas entradas. Aquí está, Countdown. ¡Exitos! I don't wanna be People all around are c r i m p l e d with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy, cause I really don't mind. Can you make it better like that? Más. entre ellas, por ejemplo, la música de San Giovanni, Aitana, Danny Ocean, Sebastián, ya t r a f í j a t e artistas que estuvieron encima del escenario de los 40 Music Awards el pasado viernes. Ay, solamente ya ha pasado una semana, qué recuerdos. Pero tengo más, eh. オンエアドラインダーダーダーダーダー t ー a ーダー i ーダーダーダーダー Todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo? Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2 con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.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 Una oferta 10? Nosotros te la damos con un 20. Aprovecha las semanas black de Mediamark. Solo hoy, 11 del 11, tienes un 20% de descuento en una selección de la mejor tecnología. Ya en tu tienda en Mediamark.es y en Lab. Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11, como por ejemplo Paco. Dale, Paco. 11 del 11 de la 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón, bro.、Pep. ¿Pero por, por qué lo rapeas? Ah,、eh, no sé, por darle un toque más moderno. Bueno, si te parece moderno eso, lo dejamos así, venga. Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Vale, vale, Paco, no te emociones, lo tenemos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cuando descubras todas las ideas que tenemos en Leroy Merlin para esta Navidad, desearás que dure para siempre. Aprovecha los mejores precios y decora tu casa por menos de lo que piensas. Además, hasta el 26 de diciembre, por la compra de tu árbol de Navidad, tendrás un 15% de descuento en Guirnaldas. Compra Leroy Merlin.es en la app en el 910-49-9999 99, o ven a tu tienda Leroy Merlin. Los tecnoprecios del corte inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas h i g e r porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa. Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el corte inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora h i e r en promoción. h i e r conéctate a lo extraordinario en el corte inglés. Si eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores, de los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines, o de los que hacen botellón sin importarte nada, es que no cuidas Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema. Cumple tu parte. l i p a s a m Juntos, cuidamos Sevilla.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 Es tu momento. Entrena tu salud en familia y descubre todas las novedades en tu club Enjoy San Bernardo. Nuevo programa Kids. Crece con nosotros con un montón de nuevas actividades: Yoga Kids, Zumba Kids, Voleibol y muchos más. Consigue ahora tu abono todo incluido desde solo 34,99 euros al mes y sin permanencia. e n t r en enjoy.es/sanbernardo. barra San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 コメメケタメヤディディープ erson どうしたの p r En s e t e en los 40 Music Awards con este éxito. De hecho, llegó a todo lo alto al número uno de los 40. En nada llegamos a las seis, las cinco en Canarias. Se encarga Oscar Martínez de ponerte todos los éxitos en este inicio del fin de semana. Lleve u marcha hasta mañana a las dos y cuarto, la una y cuarto en Canarias, después de conocer el nuevo número uno. En los 40, 40. Félix Castillo. los 40. Ahí estaremos tú y yo mano a mano en el fin de semana. Si te toca currarte y d a r todos los ánimos posibles. Que seas muy feliz y si vas en el coche, ten mucho cuidado. ¡Chao! Just Seguro de salud, pero no puedes permitírtelo. Con Divina Seguros es posible gracias a nuestro Salud Especialistas. Accesible a todos los bolsillos. Desde solo n u euros v e e al mes con copagos. Incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata Salud Especialistas desde solo n u euros v e e al mes. ¿Tú quieres una oferta d 10? Nosotros te la damos con un 20. Aprovecha las Semanas Black de Mediamar. k Solo hoy, once del once, tienes. Un 20% de descuento en una selección de la mejor tecnología. Ya en tu tienda en Mediamar.es y el Lab. Para celebrar el Día Mundial del Shopping, el Corte Inglés te ofrece miles de productos a precios irresistibles. Y además, un 15% de regalo en todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 50 euros de h i p e r c o r y el supermercado El Corte Inglés para una próxima compra. Hasta el 13 de noviembre, celebra el Día Mundial del Shopping en el Corte Inglés. ¡Ay, Pinzón! ¡Recuerda lo de América! Ya no se hacen descubrimientos así. Colón, espabila y descubre un nuevo servicio. Hacte un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy S22 Ultra por 67 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En rentic.com. Tiendas autorizadas y en Phone House. Porque comprar un móvil ya es historia. ¡Los 40! Radio Sevilla y Restaurante de Platos de Leite te recomiendan Bacanal, el nuevo espectáculo del Circo de los Horrores. Déjate seducir por lo prohibido y da rienda suelta a tus instintos en el más salvaje cabaret de los sentidos. Del 18 al 27 de noviembre en el Charco de la Pava, Bacanal. Recomendado por Restaurante de Platos de Leite, naturalmente salvaje.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 Si en otoño vuelve el Atasco en el Puente del Centenario, buscar aparcamiento en el centro. Haz que te cueste menos. En la estación de servicios La Catria aplicamos la bonificación oficial de 20 céntimos por litro. Te damos el precio más bajo que podamos ofrecer y cuidamos tu motor con combustible aditivado. La Catria, con tienda y personal las 24 horas. Carretera Sevilla, la Rinconada, kilómetro 4. LaCatria.es. punto Todos tenemos una red social favorita. Sea cual sea la tuya, ahí nos tienes. Los 40. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok o Flipboard. Los 40. Todos los éxitos. En las Clínicas Revitae de Sevilla realizamos la técnica más avanzada y efectiva de implante capilar, Dynamic Fue. Médicos especializados en técnicas de vanguardia, cerca de ti y con controles y cuidados que nadie más te puede ofrecer. Infórmate en Clínicas Revitae, 900-325-325, NICA-58030.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 Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Abrimos nuevo centro en Sevilla. También en Alcalá de Guadaíra y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.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 40, Son las seis, las cinco en Canarias. Los 40. ピー m ンのお姉さんと一緒に行くときに、私たちはこのお a さんと一緒に行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くと e に行くときに行くときに行くときに行くとき l o くときに行くときに行くときに行くときに i くときに行くと a に行くときに行くときに行くときに行くときに d くときに e くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くとき n 行くときに行くと n に行く n きに行くときに行くとき e 行くときに行くと a に行くときに un. dormimos La、lista dice quevedón al Millón, cuando llegará la sesión número 53, hay muchísimos rumores que dicen que la sesión nueva de Viza va a ser junto a Z a n Gana. Ojalá que sí, ¿eh? pero de momento Viza no suelta nada, no dice nada. Veremos qué pasa, o j a l á sea, muy prontito la semana que viene directamente. Bueno, con esta canción, con la canción de Vice y Quevedo, la sesión volumen 52, comenzamos la tarde juntos en los 40. Hasta las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, tú y yo compartiendo exitazos como el que llega ya en lista 37, lo último de n i k i Núñez. 40, El sonido más nuevo en los 40. ¿Qué pasará mañana con esta canción y otras muchas en la lista? Pues lo veremos con Tony a partir de las 10:9 en Canarias. La última de m i k i Núñez se llama Dime que no, que no duele. Que esto no nos va a costar. Que aunque lo parezca, no voy a pasarlo tan mal. Y me pregunto si esto te t r a e どう どうした どうしても私が教えてくれると、私はそれを学びたいと思いま Todos los éxitos. Que ha cantado en los 40 Music Awards, se ha llevado premio Ondas a í que va a culminar con el 29 de diciembre en el w i s h i n Center, los 40, como emisor oficial, en un concierto. El otro día estuve hablando con su gente, promete ser muy, muy especial y muy bonito. Bueno, conectadísimos ya si queréis en redes, TikTok, Instagram, Oscar Martínez TJ. Mientras tanto, una canción muy de redes, llega a Quesha, TikTok. En los 40, Oscar Martínez. Los 40, Wake up in the morning feeling like P.D.,、hey, I'm out of the door.、I'm l e t s g o l e t s g o Jagger. I'm talking about everybody getting drunk. crunk. Boys try to touch my junk, u n k Gonna s not going to be getting too drunk. Drunk, not, not we go until they kick us out. How、oh, The police shut us down, down. Police shut us down, down. Pope, p o e shut us down. Don't stop me. i n d o w n s t a i e い、これ。 私が好あな人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人は クレミ・ド・ワン・フリパー、そしたら、ママにと、さあ、すぐに、すぐに、すぐに、l e に、y ぐに、す a に、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、e ぐ l すぐに、すぐに、すぐ y すぐに、すぐ a すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、す p に、すぐに、l ぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、e parece modelo de cine ella lo sabe y yo me la、er、porque sabe que estamos de PP. Y a c e r q u す いいね。 ビトリアムの世界はどこに行くの もう一回、私はあなたのために、この家に行くと、私はあなたのために、あなたのために、あなために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのためなためなためなた エルヴィ i ツ 40. もう一回言ってみよう。 Love con esta canción de t i a g o PZK que estuvo en los 40 Music Awards y Mike Towers, traductor, ya en el 15 de la lista. Por cierto, ya hay lío, llega el fin de semana, mañana estaré pinchando en Badajoz. Si quieres la info, lo tienes en mis redes: Oscar Martínez de J.、Veganitas. Tengo anitas de nuevo de ir a una de mis tierras favoritas a Extremadura, mañana en Badajoz. Y quizás, pinche traductor, incluso alguna versión de este Townsend Night Dance Monkey. Bueno, ¿y qué pasa si te pones hasta arriba de lo que sea? Pues que puedes ir a la cárcel y si tu caso es mediático, pues puede que hasta lo cubra la tele, aunque manden a uno un poquito despistado. Hace escasos minutos ha entrado en esta prisión de Brieva,、eh, se le ha condenado, de,、eh, ha sido...、Eh, ha entrado con prisión. Eh, ¿Eh? Sí, sí, ha entrado ¿Soy? con prisión de la ¡Ay! mano.、Sí. <risas> a vamos, prisión. y qué lío. <risas> Ay, Dios mío. <risas>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 Tus próximas vacaciones, cruceros y mucho mar. Con Royal Caribbean y Betravel vivirás una experiencia inolvidable. Embárcate en el Symphony of the Seas y disfruta del Mediterráneo Occidental siete noches desde 565 euros. Reserva antes del 30 de noviembre con hasta un 30% de descuento y niños gratis. Con Royal Caribbean y Betravel, déjate llevar. ¿Tú quieres una oferta 10? Nosotros te la damos con un 20. Aprovecha las semanas Black de Mediamar. Solo hoy, 11 del 11,、Let's、tienes、go. un 20% de descuento.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 A configurar tu nuevo dispositivo gratis. r o s e g l i m a c e s es r o s e g l i m a c Apple Premium Partner.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 Los éxitos suenan aquí en los cuarenta. Si suena en los cuarenta, es un éxito. Los cuarenta, todos los éxitos. セブンはじめ、きっと、うん。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 ♪ <x> 《え Con Aitana y sus colegas Emilia y Beta c e t a con quienes desde el 14 de la lista. Bastante, bastante decente, bastante guay. Bueno, preparando a la siguiente hora, y por aquí llegará el nuevo número 1. Que veremos si sigue mañana en del 40 al 1. Harry Styles, Rihanna la Bachata y lo nuevo de Chanel. Tú eres experto en tu comercio y Banco Sabadell en apoyar el comercio local. Con soluciones adaptadas a tu negocio, como el nuevo TPV Smart y sus funcionalidades para hacer más fácil tu día a día. Contrátalo antes del 31 de diciembre y participa en sorteos para ti y tus clientes. Descubre más en bancosabadell.com/comercios. barra Sabadell, ¿necesitas un banco? En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con porque tú vuelves. Incluye la bonificación.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 Para los nómadas libres de ataduras, libres de compromisos, libres de entrar y salir. Lo mínimo para organizarse y ya. Más información en ing.es. Do your thing. A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor. ¿Qué pasa, Manuel? O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la once... e b i e n jugado! Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la once, bien j u g a d o Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del corte inglés. Descubre las lavadoras y secadoras Whirlpool con la máxima eficiencia y la tecnología Fleshcare Plus con vapor, que mantiene tu colada fresca hasta seis horas, incluso si la olvidas en el tambor. Con Whirlpool, tu colada sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa. Además, hasta el 31 de diciembre tienes hasta 120 euros de regalo en una selección de secadoras Whirlpool en el corte inglés. ¡Ay, pinzón! n r e c u e r d a lo de América!、Mm, ya no se hacen descubrimientos así.、Colo Espabila y descubre un nuevo servicio. h a z t e un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy Z Flip 4 por 49 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En rentic.com. Tiendas autorizadas y en p h o n e h o u s e Porque comprar un móvil ya es historia. Los 40 y Vital Dent presentan Sonrisas. Un formato en el que Chris Regatero estalquea las redes sociales de seis de nuestros jóvenes artistas, divirtiéndose mientras comparten anécdotas y les arrancamos a todos una sonrisa. La verdad, yo creo que en muchos momentos me d o r m i d o con gente al lado, pero al final no le da b a importancia. Y digo, mira, que me conozcan así. Audios de WhatsApp, momentos TikToker, publicaciones que nos recordaban y un montón de sorpresas inesperadas. ¿Preparados para Song Risas? Un formato original de los 40 y Vital d e n Ya disponible un nuevo capítulo con The Paul en los40.com, app de los 40 y principales agregadores.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 ¿Quieres descargar estrés y ponerte en forma en tiempo récord de la manera más eficaz y divertida? En Brooklyn f i t b o x i n g practicamos boxeo sin contacto, en sacos individuales, fortaleciendo nuestro cuerpo y perdiendo hasta mil calorías por sesión. Primera sesión con guantes y vendas de regalo por solo nueve con noventa y cinco. Entra en BrooklynFitboxing.com y elige tu centro más cercano. Hola, soy Ángel y á c e r y del 10 al 13 de noviembre estaré en el Cartuja Center con La Jaula de las Locas, la gran comedia musical de Broadway. Espectacular, emocionante, divertida. La jaula es la fiesta a la que no puedes faltar. Siete únicas funciones. Entradas en Cartuja Center y l a j a u l a de las Locas. Es. Si eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores, de los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines, o de los que hacen botellón sin importarte nada, es que no cuidas Sevilla.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 Lo estabas esperando y ya lo hemos creado para ti. La mafia se sienta a la mesa. Descubre nuestros menús de grupo para esta Navidad y no te quedes sin vivirlo. Reserva ya en Sevilla Dentro, Nervión y Tomares. Una explosión para tus sentidos. La mafia se sienta a la mesa. Cuchina, pasione. Somos los 40, la radio de los éxitos. ¿A qué te suena esta canción? Voy volando con su hija, pro. Si suena en los 40, e s un éxito. Los c u t o d o s los éxitos. Sevilla, n o v o Las siete, las s en i s e Canarias. Número 1. よろしいです。 Diciembre, mira, la semana de mi cumpleaños en Barcelona con todo vendido. Dani Martín volverá 2021, la versión del canto del loco hecha por él en solitario. Bueno, de momento es el número uno en los 40, y de hecho durante toda la semana ha sido el número uno y la subida más fuerte de la semana porque subía del 12 al 1, con lo cual tiene doble premio. Pero mañana veremos q u é pasen a del 40 al 1 Coca-Cola. A partir de las 10, 9 en Canarias con Tony Aguilar, veremos q u é pasen a la lista. Movimientos, subidas, bajadas, mucha historia. Mañana no te lo pierdas a partir de las 10 9 en Canarias. Comenzando nueva hora, 7 y 4, 6 y 4 en Canarias. Si te pillan el coche, por favor, cuidadito. Y sube el volumen, que te voy a pinchar un temón de un tío que mola tanto. Se llama John b l o s s 40, el sonido más nuevo. La canción fue la que interpretó en los 40 Music Awards. Este chico del pelo rojo con gafas de sol en la cabeza, que rompió una guitarra, que rompió una batería y que rompió todo lo que había en una mesa. Pues este es ese chico. Su canción se llama Tisus. イ o ントの世界に行くときに、その <40. S 2> <You, baby. S 2> éxitos 23, lo escucharemos en directo. Si aún no tienes la entrada, tienes que pillártela ya en live nation.es. 14 de julio de 2023 en España con los 40, Harry s t y l e s concierto que no te puedes perder. Concierto inolvidable. Lo dicho, si aún no tienes la entrada, si aún se te ha ocurrido no sacar la entrada, pílala l ya en live nation.es. 14 de julio 2023, Harry s t y l e s con los 40, conciertazo de los tochos tochos en España. Madre mía. マルモンさん。 よく見てください。 ファンチーファンチーファンチーファンチーファンチンチーファンンチーンチーファンチーチーファンチーファンチーファンチーフンチーフンチファンチー La lista, la entrada más fuerte, veremos qué pasa mañana con esta canción que nos va a acompañar al Mundial de Qatar. El domingo 20 comienza el Mundial, el miércoles 23 el primer partido. España-Costa Rica. ¿Qué haremos este año? Bueno, pues lo veremos, ni idea la verdad.